Maxi, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, pollo? Bien, acá, ya sí, acá, recta final sí. sí, recta final Ahí escuchaba igual la nota anterior Importante, no nos callamos nada, ¿no? Ah, claro eh, Sumarnos a eso también como el de Bueno, de ¿no? tanto femicidio Ante tanta violencia Tanto abuso y tanta Tanto machismo rondando Vendrán una nueva manera de, de, de ser varón, ¿no? Dentro de la sociedad y creo que es importantísimo que también nosotros nos sumemos ¿no? a, esa, a esa lucha. Y hablar. Pero bueno, me quedé pensando, no toda la mañana pensando, estuve en eso, por eso lo digo, pero bueno. Eh, y ahí estamos a mil con el encuentro, eh, trabajando en la EFA toda esta semana, preparando la ornamentación para, para el desfile del día domingo, que va a ser a las 4 de la tarde que es donde invitamos a toda la comunidad de y de Patagones para que se suben a ese desfile de comparsas que se va a dar en el Parque Ferreira. Va a salir a la altura de la pista de atletismo, cerca del DPA, ¿viste? Sí. Y va a llegar hasta el Puente Nuevo. Sí. Al final será un toque general con, con todos los candomberos y candomberas que vienen de, de distintos lugares de la Patagonia. Así que, bueno... Eh, Deseoso de comenzar el evento, que es el encuentro, el séptimo encuentro pataónico de Candonde, como ya sabéis, como como mucha la gente sabe, pero le recordamos, se va a realizar en las instalaciones de la EFA, que nos la cedió gratuitamente, y con mucha disposición, mucha amabilidad, todo el lugar a disposición de, de este encuentro, así que en eso agradecerle a las, a las autoridades de la EFA, a la comunidad de, de esa zona. Maxi, decía recién, para aquellos que están escuchando, aquellas que están escuchando para que dimensionen, estamos preparando todavía en la EFA para recibir, porque son anfitriones de cuántos, finalmente, porque la vez pasada hablábamos, decían, bueno, ahí estamos, pero, y ahora ya me parece que faltan pocas horas, más o menos el número, ¿lo saben o no? Y el número sí lo sabemos, andan rondando entre los 160 y 170 personas. Ajá. Ese es el número de, de gente que esperamos eh, para este encuentro. Bien y ya hay gente que está arribando el viernes a la mañana y bueno, y la mayoría llegará a la ciudad el, el día sábado por la mañana este encuentro va a durar hasta el lunes al mediodía que es donde se hace el cierre y donde se decide ¿no? entre entre las personas que quedan normalmente son también 100 que decide el próximo lugar del, del, del octavo encuentro sería uh -huh. ¿El anterior dónde fue Maxi? El anterior fue en el Bolsón. Mira En el Bolsón, sí, sí. Y también ahora ya la, la noticia que anda rondando es que el Encuentro Nacional de candombe que es otro de los eventos de candombe grandes dentro del país, eh, se va a realizar en San Martín. ¿De los Andes? San Martín de los Andes, sí. Mirá, lindo también. Sí. Sí, muy energético. Y si eh, de los que están escuchando, que no son parte del Tepuen, pero son amantes del candombe, de la percusión, el sábado, ¿se pueden arrimar a la EFA? ¿Lo tienen previsto eso? Lo que nosotros tenemos previsto es una inscripción, ah, para cualquier está. que quiera participar le encuentran una inscripción, hay una planilla en, en el Facebook del Tepuen, se pueden acercar, eh, se pueden pueden entrar para, para bajar la planilla, inscribirse, sumarse... Pero también obviamente si alguien pasa 10 15 minutos a escuchar un candón de las puertas están abiertas. Uh -huh. La metodología también, es, es eh, no solamente eh, el sonido eh, de, de, de, de los parches, eh, sino que hay cada, cada tanto charlas y asambleas o no. En este encuentro lo que se ha pensado y se ha charlado de los se arman pre, dos preencuentros antes de cada encuentro grande, ¿no? Sí. Están preencuentros organizativos. Y eso, pero encuentro lo que, se, lo que predominó para este es, eh, el, digamos, la dinámica de encontrarnos entre las distintas comparsas, conocernos, eh, y trabajar mucho el tema de la ter territorialidad, lo que estamos atravesando cada uno en los lugares donde, donde ensayamos, donde practicamos el candombe. mira Como, bueno, como se sabe hoy, nos, nos ha dicho el favor de difundir ahí la radio y, y el canal y todo lo que atravesamos todo el claro. municipio. Claro, usted con el deporte, sí se repiten en, en algunos lugares también eh, de, la, de la Patagonia, con las más dificultades a la hora de llevar a cabo esta, esta cultura ¿no? del candombe. Uh -huh. eh, bueno, eh, dentro del encuentro va a haber una charla también sobre identidad, a cargo de adrián Raque y la Negra Palma. Mira. Luego va a haber un, unas pequeñas presentaciones de cada comparsa, ¿no? cómo, es, cómo es el toque, cómo de cuando se vienen reuniendo, cuáles son las, las problemáticas que afrontan en cada en cada lugar de, de la provincia. Me dijiste que bueno, que serán cerca de 200, es probable que quizás más, pero y, y comparsas eh, cantidad, ¿se sabe? Todavía no sabemos el número, eso se resuelve ahí en el encuentro cuántas comparsas son las que van a salir como comparsas claro. y después la gente que viene digamos sí su comparsa se suma lo que en todos los encuentros se llama el rejunte patagónico <risa> que es donde van las... el rejunte patagónico claro, no que, pudo viajar la comparsa pero vinimos tres entonces, es, ya claro, y esos tres se suman al rejunte claro, y yo y eh, tengo otra una un traje... de unas claro. 30 40 personas claro, que el rejunte también es puliente entonces, <risa> está buenísimo es el, el, el más polenta, el más polenta. <risa> claro, no, pero es que me imagino todo ahí ensamblando y además del sonido del tambor y toda la energía que se produce va a estar muy bueno. Bueno, Maxi, reiteremos entonces para aquellos que están escuchando, aquellas que están escuchando eh, la convocatoria acá en la ciudad. ¿Es el domingo a las? A las 4 de la tarde y se va a extender eh, el desfile hasta aproximadamente 8 y media de la, de la noche.